italiano, que el mambo lo inventó un chino y el guaguanco es australiano. La rumba vino un marciano y dijo que era de allí, Mozambique y cha-cha-cha son ritmos de los coreanos. De Rusia vino el danzón, La hij in enano Que is, dan Nueva hij York. Si todos esos ritmos son De otros lugares lejanos Que alguien diga por favor